no nos dejan pasar a ver a la gente, son unos violentos, nos están todos mirando, nos, nos pidieron los datos recién a todas las personas que llegamos, están cortados todos los caminos, no dejan pasar a nadie, dicen que por su seguridad, por su seguridad la de ellos, porque bueno ya estamos filmando todo y nos tomaron los datos, acá no nos dejan pasar a, a ver a la gente, eh, no tenemos la seguridad, no sabemos si están seguros, Eh, no hay orden, no nos dijeron nada La gente nos apunta, nos agarran de los palos Nos agarran con palos a nosotras